Mira al péndulo, siente como pierdes el control sobre tu mente, estás cayendo en estado de hipnosis. A través de este punto del dial y por supuesto también a través de nuestro blog en hipnotizate.blogspot.com un sitio en internet donde puedes encontrar este programa y los anteriores para escucharlos cuando te apetezca. Para comenzar con la sesión de hipnosis de hoy vamos a utilizar la música de un álbum radiante como suelen ser todos los de la banda Bell and Sebastian, la banda de Stuart Murdoch que tienen un nuevo trabajo llamado Write About Love, algo que en esta formación pues pues es algo evidente escribiendo sobre el amor que es su tema favorito. Come on sister, canciones. Radiantes luminosas pop de perfecta factura Bell and Sebastian para comenzar la sesión de hipnosis. Bienvenido, bienvenida. Sleep. I keep feeling the light, so I think I should get up and call you, gonna find you, and it's fun, thinking of you like a movie star, and it's dumb, thinking of you like the way that you are, everyone loves you, the boy in the corner, the postman, the policeman, it does mean a Let's sit at the bar, tell me all about your man Drink. Have a seat at the bar. Tell me all about your men and your hopes and the hours of. Monster otra de las canciones que, que conforman ese write about love. Es fácil escoger cualquier tema del álbum para pincharlo, pues todos mantienen el, el nivel. Bellan Sebastián, Stuart Morde en estado de forma tanto en sus proyectos paralelos como en su banda como en su banda matriz. Vamos ahora con un trío de chicas que llegan desde los Ángeles que se llaman Warpaint pero vamos a escucharlas eh, haciendo, un, haciendo una versión de David Bowie dentro de un álbum de, de tributo de los, de los muchos álbumes de, de versiones que se han hecho de la música de, del genio Bowie. Vamos a escucharlas eh, revisando este clásico Ashes to Ashes. Es la música de Warpaint. chorum es el título que han puesto a este álbum de homenaje a la figura de David Bowie. Un buen montón de bandas haciendo versiones clásicos como ese misterioso Ashes to Ashes, firmado por las chicas de Los Ángeles Warpaint. Con eso vamos a continuar. Vamos a adentrarnos en otro álbum de homenaje, en este caso a la figura del fallecido Carlos Berlanga. Viaje satélite alrededor de carlos berlanga muchos grupos de nuestro país eh, tomando distintas versiones y como siempre con un resultado irregular como, como, como no puede ser de otra forma en este tipo de álbumes una de las canciones más curiosas es la que nos vamos a, a encontrar ahora se trata de un bootleg eso que consiste en coger la música de una canción en este caso de un tema de los strokes Y la letra de otra, eh, el tema así que es de Carlos Berlanga, Odio. El grupo que se encarga de hacer este, este especie de juego son un trío de chicas muy jóvenes que se llaman las Lava Lamps. Aquí las encontramos con este Odio vía los Strokes. simpático el experimento la música de los Strokes y la letra de Carlos Berlanga dentro de Viaje satélite alrededor de Carlos Berlanga en este caso firmado por un trío de chicas muy jovencitas, tres niñas con 15 años que se llaman Las Lava Lamps. Para cerrar este periplo que estamos haciendo por álbumes de homenaje vamos a adentrarnos en El alpinista de los sueños, álbum En este caso, tributo a Antonio Vega, otro, otro músico de nuestro país muy, muy importante, junto a Carlos Berlanga, posiblemente de los más importantes eh, y también tristemente desaparecido. Eh, vamos a escuchar uno de sus clásicos, Lucha de Gigantes, eh, a la limón entre Love of Lesbian y Zahara. Vamos a ver qué, qué resultado ha dado. de gigantes convierte el aire en gas natural mundo lo salvaja advierte lo está sacacando de entrar en un mundo descomunal siento mi fragilidad vaya a pesa Con una bestia detrás Dime que es mentira todo Un sueño tonto y no más Me da miedo, Me da miedo la, la enormidad Donde, donde nadie, nadie oye, oye mi voz Deja de engañar No quieras ocultar Que has pasado sin tropezar, no Mostra de papel, no sé contra quién voy O, ¿O es que acaso hay, hay alguien más aquí Creo en los fantasmas terribles Algún extraño lugar y mi to para turis está allá en un mundo descomunal, descomunal siento tu, tu fragilidad, fragilidad. dejado de engañar no quieras ocultar Contra quem voy, o es que y alguien más aquí? Deja que pasemos sin miedo. Deja que pasemos sin miedo. Deja que pasemos sin miedo. En el álbum tributo del alpinista de los sueños hay auténticas aberraciones porque el repertorio de grupos pues sí que es irregular si cualquier álbum de tributo es irregular y este mucho más pero también nos encontramos con algunas joyitas como esta colaboración entre Zahara y Love of Lef Lesbian haciendo ese maravilloso lucha de gigantes inolvidable Antonio Vega Vamos ahora con, con la música de una banda mucho más desconocida, con su cuarto trabajo, eh, eh, los figurines, mm, nos dejan canciones, temazo, temazos como este Lucky to Love Figurines. ...luminosas, radiantes... ...la de los figurines... ...con temas como ese Lucky to Love... ...incluidos en su cuarto trabajo... ...vamos a escuchar un disco... ...que nos llena de alegría... ...Losing Sleep... ...el retorno de Edwin Collins... ...un hombre que... Eh, ...tuvo unos problemas de salud realmente graves... ...hace unos años, en el 2005... ...sufrió... ...una hemorragia cerebral... ...que, que lo tuvo... ...a las puertas de la muerte que le obligó a aprender a leer y a escribir de nuevo y que sin embargo se ha recuperado y nos entrega una maravilla de álbum, rodeado eso sí, de buenos eh, amigos, gente como de Magic Numbers que colaboran en esta fantástica It Downs On Me, son los nuevos y radiantes temas de Edwin Collins. Simple life Simple choice lo dicho Johnny Marr, Frank Ferdinand eh, y estos mismos de Magic Numbers, un montón de amigos colaborando junto con el recuperado Edwin Collins en su nuevo trabajo con temazos, con ese aire en Northern Soul como este It Towns On Me vamos ahora con Por Amor y Jerarquía uno de los álbumes más divertidos que te puedes escuchar en, en esta temporada lo firman un misterioso grupo madrileño llamado Los Directivos en todas las canciones tienen unas letras formidables y buena eh, prueba de ello son temas como este Nueva Ola Guardiola Los Directivos Loca por el pelo blanco Adorabas a Mendoza Ahora te pierde los pasos Hablas de Guardiola, que si sí estaba haciendo records que siempre viste a la moda, ya lo hemos ganado todo, me preocupa tanta forma. siempre nueva ola guardiola muy originales los directivos con ese aire pues como indican en la propia canción nueva olero no aire ochentero y, y sobre todo lo mejor de todo desde luego las letras vamos ahora con el cuarto trabajo de, de esta de este dúo de guille mostaza y santi capote es decir de ellos eh, cardiopatía severa con una portada muy bonita con una, un corazón diseccionado realmente realmente muy chulo eh, un álbum pues eh, en el que siguen la tónica de sus anteriores eh, trabajos que álbumes como ni lo sé, ni me importa o qué fue de ellos aunque eso sí, también tienen novedades importantes como eh, or muchas orquestaciones, la, una, la orquesta sinfónica de Bulgaria que da mucho empaque a, al álbum Vamos a quedarnos con el primer single, un tema que se llama Cerca, son los nuevos temas de ellos. Electropop y canciones pegadizas. Deberían de ser un grupo superventas en, en nuestro mundo ideal. Ellos, eh, con su cuarto trabajo, Cardiopatía Severa y, y temas Hits pegadizos, como ese cerca. Vamos con la banda de, de Brad von Korks, con con los cazadores de ciervos Deer Hunter la banda ha presentado su cuarto trabajo este alción Diggs*, repleto de fantásticas canciones por un lado eh, su parte más experimental y por otro lado pues la parte mm, de pop más eh, pues más pegadizo en este caso con temas como este memory boy firmado por deer hunter pusieron el listón muy alto con su an anterior trabajo microcastle sin embargo en este no se quedan atrás atrás de hunter con canciones como ese memory boy incluidas dentro de Alcon digest vamos ahora con una banda muy veterana desde el año 89 llevan super chunk sacando álbumes al mercado de desde, desde chapel hill desde los ángeles eh... Pues a, a ellos hagan discos al dictado de su, pues de su corazón, no, no tiene nada que ver con lo que esté de modo, deje de, de estar. Sin embargo, ahora nos encontramos con un álbum también realmente interesante, Majesty Reading, canciones como este Digging for Something que se incluyen dentro del mismo y que supone un interesante retorno el de Superchunk. vamos muchos años sin saber de ellos, casi 10 años. En el 2001 fue la última vez que Superchunk editaron un álbum y, y la verdad es que parece que no ha pasado del tiempo. Están en plena forma con un álbum realmente poderoso que contiene canciones como puedes ver, como ese Digging for Something. Algo parecido pasa con la banda que nos acompaña a continuación, una banda de, re, de, de rock americano, en este caso desde Seattle, también muy veteranos, desde finales de los 80 de los Pussies, que están editando álbumes, eh, aunque estos sí con más frecuencia. Este nuevo álbum, el, el de este año, lleva por título Blood Candy, y contiene canciones como siempre pegadizas con guitarras cristalinas y fantásticas como este Cleopatras Streets es una de las nuevas canciones de los Posies Street sidewalk covered in cars. Sidewalk covered in cars. Every summer, memories incomplete, but the feelings were ours. So you take to a. la música de Matt and King, el dúo que llegan desde Brooklyn con su nuevo trabajo Sidewalks y temas como siempre que son auténticos pepinazos, como ese wires que, que conforman el álbum. Vamos ahora con una colaboración muy especial y muy inesperada, la que han hecho el escritor Nick Horby, eh, autor de, de libros como Alta Fidelidad o En Picado y Ben Falls, el que fuese líder de aquella formación de los 90, Ben Falls Five. Pues eh, uno pone las letras, otro pone la música, y el resultado es realmente eh, asombroso. Vamos a escucharlos en este dentro de este álbum llamado Lonely Avenue, con temas como este From Above, Ben Falls, junto con Nick Horby. Stay in that way forever. But most of the time, it's just near Mrs. Atkinson's. Once in a bookstore, once in a party. She came in as he was leaving. And years ago with the movies. She sat behind him. Six 6.30 showing. But while you were sleeping, he never once looked around. It's so easy from above. But there's nothing to be done for them It doesn't work that way Sure, we all have this but That could never be scratched It's so easy from above You can't really see it all People who belong together Lost and sad and small But there's nothing to be done for them It doesn't work that way Sure we all have soulmates But we walk past them every day I in that vacancy, maybe that's how books get written, maybe that's why songs get sung, maybe we are the unlucky ones, it's so easy from the above. Curiosa colaboración, Ben Falls junto con el escritor Nick Hornby en este Lowly Avenue y canciones como ese From Above. Llegamos casi, bueno, llegamos al final del programa, no casi, nos queda una canción. La de una banda, la de un retorno pues totalmente inesperado, el de maniobras orquestales en la oscuridad. Aquella banda de los 80 que ahora lo volvemos a encontrar con un nuevo trabajo. Eh, que no mira al pasado sino que es un álbum que suena muy actual y realmente muy bien vamos a quedarnos con una de esas canciones esta llamada New Babies, New Toys de Orchestral Maneuvers in the Dark